La Radio de Elche. La Glorieta con Rosemary Alonso. Pasan dos minutos de las 9 de la mañana, tenemos casi 11 grados, 12 grados de temperatura, 11,6. Les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este jueves 3 de febrero, día de San Agatángelo, patrón de la ciudad. Los, los actos multitudinarios de estas fiestas, como la procesión o el sopar del cabacet ya saben que se han suspendido por la pandemia, pero se han mantenido esos actos litúrgicos. Y es que la sexta ola no se la puede ignorar por el número de fallecidos que nos deja y que refleja la gravedad de esta pandemia. Mañana con la nueva actualización de los datos por municipios sabremos si se está aplanando la curva de casos en Elche porque la incidencia sigue extremadamente alta y sabemos que gran parte de los fallecidos de estas últimas semanas son residentes del centro de Altavix. Según los datos de Sanidad han fallecido seis, pero los familiares ayer denunciaban en una nota de prensa pública que son siete y que el brote de la residencia ha sido más grave de lo que se informó. ...en un principio... ...han vuelto a pedir... ...a la consellera de Políticas Inclusivas... ...a Mónica Oltra... ...la reversión... ...de la contrata... ...hoy en nuestro programa... ...en unos minutos... ...vamos a hablar de otro asunto... ...de nuestros humedales... ...ayer se celebró el Día Mundial... ...de los humedales... ...y las amenazas... ...que tienen algunos... ...como en el Parque Natural del hondo ...y hablaremos con el colectivo ecologista Marga... ...yo seguiremos con más asuntos... ...que tienen que ver con el medio ambiente... ...como los trasvases... ...con el presidente de la Comunidad General... ...de usuarios del medio... ...Vinalopó y la Alacantí, Ángel Urbina... ...y a las 10 de la mañana tendremos... ...a responsables de la Asociación de Víctimas... ...por bebés robados... ...con motivo de esa moción que se aprobó... ...en el Pleno de este lunes... ...para reclamar... ...que se avance en una ley que sigue paralizada... ...y terminamos con el Rincón Gastronómico... ...con el Fogón Ilicitano, con Nieves Gil... ...quien nos hablará de las propiedades... ...de nuestras verduras y hortalizas... ...cuya campaña ya ha comenzado en el Camp ...en la que se espera... ...pues recoger unos 20 millones de kilos... ...algo menos que en campañas anteriores... ...y en la ronda de noticias... ...por desgracia tendremos que... ...que volver a informar de un accidente mortal... ...si sí, hace unas semanas morían en Elche... ...un joven ciclista de 21 años... ...ayer sobre las 8 y media de la tarde... ...fallecía un motorista de 41 años de edad... ...tras chocar contra un turismo... ...cerca del recinto ferial de IFA... ...el personal médico del SAMU... ...no pudo hacer nada por salvar su vida... ...falleció en el acto... ...se lo contaremos en la ronda de noticias... ...ahora comenzamos... ...con música... ...tele Elche Radio Marca... ...101.4... ...la Radio de Elche... ...y vamos a disfrutar... ...de nuestra selección musical... ...con las primeras composiciones... ...con una de las primeras composiciones... ...de John Lennon y Paul McCartney... ...que interpretaron... ...en la azotea de los estudios de Apple en el famoso concierto improvisado al aire libre, con frío y todo. Así fueron los Beatles. Come on, baby, don't be cold as ice Said you'd travel on the one after nine, oh, nine I'm picking up the door and I'm picking on my bed at me You're only fooling around, only fooling around with me You can't move over one, move over twice Come on, baby, don't be cold as ice Said you'd travel on the one after nine of action Went to the station Railman says We got the wrong location cosa de 90, keep Tele Elx Radio Marca 101.4, la radio de Elche.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 ...con Rosemary Alonso. Y después de escuchar el pasado... ...pero que suena igual la música de los Beatles como ahora... ...damos ese salto en el tiempo... ...nos plantamos en esta década... ...para tomarnos ese sedante o relajante... ...que Leiva y Natalia Laforcare... ...nos ofrece con esta canción...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 necessitas que nadie te sabe ja n no havia por dentro a toda velocidad. Si acabó el día serpa me he pedido por lo, Vii B se entera. Si me mirarás por un morirías de pena. Pero eso nunca pasa. Me imaginas abriendo las alas, mareando detrás,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 Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo, el SUV-UV. Se inciela lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Endapetrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automociones.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 Bueno, ha sonado Leiva además, pero vamos a comenzar cuando son las 9 y 14 minutos de la mañana. Vamos a comenzar con la primera de las entrevistas. Esta semana, ayer mismo, se celebró el Día Mundial de los Humedales y tenemos que hablar precisamente de amenazas que hay en torno al Parque Natural de Hondo. Porque marga Gallo, ecologistas en acción ha convocado para este domingo una marcha reivindicativa con el objetivo de frenar la agroindustria en el entorno del hondo La han convocado esta semana con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, como decimos, quemen que las instalaciones de algunas explotaciones de agricultura industrial en la zona de Vistabella, al sur del hondo vaya a más tras las duras restricciones que se han impuesto en el campo de Cartagena a este tipo de empresas por la catástrofe, ya saben, ambiental, ...ocurrida en el Mar Menor... ...pues bien, para hablar de este asunto y de otros... ...tenemos con nosotros al miembro... ...del colectivo Mar Gallo Ecologistas en Accio... ...Adolfo Quiles, muy buenos días Adolfo... Hola, buenos días Rosemary... Bien, la marcha este domingo... ...una marcha para poner freno... ...a algo que os está preocupando mucho... ...explotaciones con plásticos... ...en el entorno del Londo, en la zona sur... ...lo tenéis bien acotado... ...¿qué, qué está ocurriendo con estas empresas?... Bueno, está ocurriendo que, que precisamente en una zona que, que, que está declarada como para amortiguación de impactos posibles en el parque natural del hondo una zona de alto valor ecológico en el que muchas eh, especies de animales especialmente aves se alimentan eh, y descansan y, y se reproducen en, en ella pues eh, esta zona están eh, comenzando a implantar empresas dedicadas a la agricultura industrial y eh, pues bueno con con métodos eh, totalmente mecanizados y buscando exclusivamente el rendimiento económico de, de las plantaciones que de allí se hacen pues eh, bueno están produciendo una degradación paisajística y ambiental de todo el entorno y eso es lo que queremos denunciar paisajística está claro pero qué, qué degradación medioambiental más eh, traen este tipo de explotaciones y os preocupa que que, que las empresas son las mismas empresas que, que han contaminado el mar menor eh, o no o son distintas Sí, tenemos constancia de que una de estas empresas principalmente pues bueno viene del, de la zona del campo de Cartagena, Y, ...y tememos precisamente por el efecto de llamada... Eh, ...como has dicho al principio... Eh, ...la situación en el entorno del campo de Cartagena... Eh, ...pues eh, se va a poner más dura para, para estas empresas... ...por las eh, limitaciones ambientales... Que, ...derivadas de, de la catástrofe que sucedía en el Mar Menor... ...y entonces, bueno, mucho nos tememos... ...que están buscando nuevos territorios... ...para poder eh, implantar su, sus negocios... Y, ...y el entorno del hondo es una zona idónea para, para, para ellos entonces bueno el, el, el peligro aparte de, eh, del tema paisajístico también es que claro utilizan como he dicho métodos convencionales eh, eh, fertilizantes y plaguecidas para bueno pues para poner en marcha los, los cultivos y esos mismos fertilizantes y plancidas eh, pues bueno eh, van a, a finalmente ...a contaminar las aguas... ...eh... eh ...tanto superficiales como, como subterráneas... ...y van a ir a parar a esos azarbes... ...y azarbetas que... ...que hay en el entorno de Carrizales... ...y, y, y esas aguas que... Eh, ...y a contaminar esas aguas que luego reutilizan... Eh, por, ...por ejemplo la, la compañía de... O sea, la, la, ...la agrupación de Carrizales... ...de... de, de que, que ...bueno pues como sabéis... ...eh ellos ponen en marcha una agricultura respetuosa y, y, y ecológica. Entonces, bueno, eh, va a ser también perjudicial para esos cultivos tradicionales y, y respetuosos que, que hay en el entorno de, de London. ¿Cuánta ocupación eh, hay en estos momentos de esa industria de esa agroindustria? Sí, son unas 28 hectáreas, creo, lo que se han ocupado. Que recordemos que, que una hectárea es la, la, la aproximadamente un campo de fútbol. Y claro, eh, la zona de carretera es muy extensa, todavía hay terrenos que se podrían ocupar porque está claro que, que a los agricultores tradicionales cuando se les pone encima de la mesa una oferta para, para vender sus terrenos o alquilarlos, eh, además a, a, quizás con, eh, con, con bastante eh, dinero encima de la mesa pues está claro que eh, muchas veces aceptan. Y, y bueno, pues eh, es lo lo que decimos es, es, sobre todo nos gustaría eh que todo esto abrir una reflexión sobre sobre el tema de cómo nos alimentamos y, y de dónde salen los alimentos que, que que al final van a parar a nuestra mesa. creo que esta reflexión también debería hacerse a partir de ahora, porque qué es lo que están cultivando bueno eh, son productos hortícolas en su mayoría. Eh, pero, claro, ya decimos que, que, bueno, de una manera convencional uh -huh. eh, Porque lo que prima aquí sobre es el rendimiento económico o sea, Nosotros siempre tenemos en mente la, la visión del, de, de la agricultura Como, bueno, pues el pobre agricultor que siempre va eh, pues eh, intentando eh, abaratar precios y, y todo esto, y pasándolo mal, eh, con escasez y eh, económica, etcétera Pero estamos hablando de un modelo agrícola totalmente diferente, no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de, de grandes corporaciones, eh, muchas veces asociadas a, pues a distribuidores, eh, que ya digo que, que lo que, por lo que velan es por el dinero, por el claro. rendimiento y, y no, no precisamente uh -huh. por el cuidado y el respeto a, a la agricultura tradicional. Pero, eh, ¿cómo eh, intentáis frenar? Eh, haciendo ¿Despertando conciencias con esa marcha reivindicativa o pidiendo por escrito a las administraciones públicas que velen por el medio ambiente y, sobre todo, por el... Ambas, ambas cosas. Está la faceta de educación ambiental, que es muy importante concienciar a... a a toda la población sobre sobre este problema, pero también, por, por supuesto, a la Administración Pública. Recordemos que esto eh, es, un, eh, es un problema que nos afecta a todos. Eh, recordemos el efecto dominó de, de lo que ha sucedido en el Mar Menor eh, en cuanto a las consecuencias económicas. No es solamente ya el tema de la contaminación ni de la muerte de especies, es todo el tema asociado... De, ...de la pérdida de, de calidad turística del, de, de, del, del Mar Menor... ...de uh -huh. todas las consecuencias para la hostelería, etcétera, etcétera... ...esto es algo que, que puede repetirse uh -huh. en, en, en otras zonas... ...y es algo que nosotros nos gustaría evitar... pues o sea, ...la potencialidad que tiene todo el entorno del hondo... ...y el parque natural no puede ponerse en peligro... ...precisamente por, por intereses particulares. Uh -huh. Lo habéis denunciado por escrito ante la Consellería... Sí, es algo que, que precisamente vamos a hacer esta semana y más que nada lo que queríamos era hacer un toque de atención sobre sobre el problema eh, sabemos que tenemos constancia de que ayuntamiento y la consellería bueno pues ya, ya han iniciado trámites pues para para, para ver de qué forma eh, se puede limitar eh, pues la ocupación de, de tierras por, por estas compañías pero desde el Por nuestra parte vamos a seguir insistiendo y uh -huh. apretando pues para que para que uh -huh. bueno, pues el entorno del Ondo siga libre de, de este tipo de reventura. Claro, es una amenaza potencial la que veis. Eh, Marga, ¿yo colegios en acción está solo en esta no, eh, cruzada? No, son eh, otras asociaciones que también han eh, en los últimos meses se han posicionado en contra de, de lo que estaba sucediendo, entre ellas la ADR el Asociación para el Desenvoluc Desenvolucimiento uh -huh. Rural del Camdels, eh, la Coya Ecologista en Campanada de Creviente y también otras asociaciones como como ASA y ANSE, eh, uh -huh. que, que bueno pues, que también han denunciado... De, que, de lo apoyan, que os apoyan. Con lo que la marcha reivindicativa, eh, des, de, ¿a qué hora comienza? ¿Desde dónde? Sí, la, el punto de quedada, bueno, eh, para la gente que quiera ir en bicicleta hasta las 9 y media y para los eh que, que quieran hacer la, la marcha hasta las 10 de la mañana, todos en el mismo punto de encuentro en el aparcamiento del, del hospital del Vinalopó. Desde allí uh -huh. pues nos eh, trasladaremos a la zona sur de Londo para comenzar la visita. Una marcha en, en bicicleta o a pie. Es así como no, eh, efectivamente, unos pueden ir en, eh, a pie, uh -huh. trasladándose primero en coche y eh, uh -huh. otros pueden hacerlo en bicicleta. Y otro de los asuntos que también estáis eh, detrás de ello es eh, poder eliminar el hormigón del tramo urbano del río Vinalopó, a su paso por Elche. ¿Cómo se encuentra este proyecto? Porque hubo bueno, reunión. Pues, y ahora, en estos momentos, ¿cómo está? Pues recordemos precisamente que hace escasos, escasas semanas el Ministerio de Transición Ecológica hizo públicas unas ayudas para proyectos de naturalización de cauces fluviales eh, urbanos como como el nuestro, unas ayudas que, que tienen caídas del cielo porque prácticamente suponen el 100% de la financiación de los proyectos. Entonces es una oportunidad increíble que, que tenemos para para poner en marcha este, este proyecto y precisamente para informar sobre, sobre estas ayudas el propio MITECO, el propio ministerio ha organizado una jornada Eh, ...pues para que todos los técnicos municipales, políticos y tal... ...puedan resumir sus, sus, sus dudas y sepan cómo pueden acceder a, a estas ayudas... ...y precisamente hoy hemos remitido una carta al alcalde... ...y a, al resto de, de diles de la corporación municipal... ...invitándoles a participar en la reunión de mañana... Eh, queremos que es una oportunidad única... ...pues para para, para poder naturalizar nuestro río y para, para poder... Eh, ...contar con un nuevo espacio de, de gran interés ecológico... ...en nuestra ciudad y por eso hemos mm. eh, hecho esta invitación. ¿La reunión eh, ¿dónde? dónde se va a celebrar y quién va no, a venir? La reunión, sí, la reunión es electrónica, mm. eh, va a ser online... ...y, y bueno se pueden apuntar, como, como ya digo, todos los técnicos... ...y, y políticos de, de las ciudades interesadas... ...pracicamente en renaturalizar su reunión. ¿Por qué este proyecto en qué fase se encuentra? ¿En qué fase se encuentra? Sé que la, la Concejal de Medio Ambiente se reunió con los técnicos de la Consellería y con asociaciones como la vuestra para avanzar en la renaturalización del cauce del Vinalopó, pero eh, ¿en qué momento está? Bueno, pues está precisamente en esto. Los eh, ayuntamientos están redactando sus proyectos. Eh, en el caso del nuestro, la verdad es que le hemos facilitado la labor porque... Desde ecologistas en acción eh, hemos elaborado el proyecto eh, un proyecto incluso con, con desarrollo económico que casi bastaría para bueno pues cambiándole los dos los membres y demás pues para presentar en, a, a, a estas ayudas y, y realmente nos quedan pocas semanas eh, creo que la convocatoria eh, finaliza a principios de marzo y bueno nosotros esperamos que si hay algún tipo de duda por parte de de, de los eh, bueno integrantes del, del gobierno de, de nuestra ciudad pues se resuelvan en jornadas eh, como esta nosotros pensamos que, que, que no como ya he dicho antes no se puede dejar pasar eh, esta oportunidad uh -huh. y es algo que desde luego otras ciudades se están planteando eh, se están planteando hacer sabemos que nobeldad va a presentarse también estas salidas nos ha parecido entender que también el ayuntamiento de Elda estaba interesado uh -huh. y, y bueno, este, este es el momento y está es la oportunidad. ¿Qué, ¿Qué qué puede aportar? ¿Qué beneficios aporta a la ciudad el que él retirar todo el cemento del cauce del Vinalopó a su paso por Elche? Bueno, son beneficios ambientales, está claro, es la tendencia a la que precisamente todos los eh, técnicos, ingenieros y demás han eh, están eh, acudiendo se está desechando eh, proyectos de hormigonado y se está volviendo a la renaturalización de, de los ríos por, por, por cuestiones ambientales, pero también por cuestiones eh, relacionadas con la prevención de avenidas, de los riesgos de, de, de inundaciones y demás. Pero tenemos un cuenta también que para la ciudadanía es algo muy importante por cuanto el, el, es el río que, que nosotros vemos a diario, ...que miles de personas al cruzar por los diferentes puentes... ...están viendo, no es lo mismo ver un cauce como por ejemplo... ...el, el cauce del Jarama ahora naturalizado... ...que ha tenido un éxito ese proyecto increíble... ...que ha sido el que ha tirado de, del resto de proyectos aquí en España... ...que verlo eh, totalmente cementado, expédito y sin vida... ...creemos que el cambio va a ser eh, radical y a mejor... ...y basta con, con, con, con ver cómo es el río... Eh, precisamente cuando acaba el hormigón en la parte norte, que es lo que nosotros deseamos, conseguir un río totalmente natural, con especies autóctonas y, y para, para el disfrute de, de toda la población. Pues Adolfo Quilés, gracias por explicarnos eh, cómo se encuentra este proyecto, por esa oportunidad de las ayudas públicas que el Ministerio de Transición Ecológica ...ha convocado y sobre todo por ese control, esa vigilancia que hacéis... ...para cuidar el Parque Natural del Hondo de posibles amenazas... ...como pueden ser estas empresas de agroindustria... ...que se están instalando en la zona sur del Parque Natural del Hondo. Muchísimas gracias Adolfo. A vosotros. 101.4 Tele-Elx Radio Marca.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 Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Dos minutos pasan de las nueve y media y antes de la siguiente entrevista hablaremos de los trasbases. Vamos a disfrutar de la música de Elvis. she my baby 1.4 Tele Elche Radio Marca Cada noche en Tele Elche te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenic, el informativo de Elche con Salvador Campello. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje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 lavar bares para vivirlos Hoy es el día los enamora San Valentín en tele Radio Marca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 ...por Ernesto Joyero... ...la glorieta... ...con Rosmar Alonso... ...9 y 36 minutos de la mañana... ...de las amenazas del Parque Natural de Londo... ...por la proliferación de cultivos extensivos... ...poco sostenibles... ...seguimos con otra amenaza aún mayor... ...para el sector agrario... ...ya sea industrial o tradicional... ...la planificación hídrica del Ministerio para los trasvases... ...porque los dos que llegan a nuestra provincia... ...el Tajo y el júcar se recortan... ...el trasvase ya saben, Tajo segura de aprobarse... ...los planes del Ministerio para la Transición Ecológica... ...de forma progresiva se irá recortando para terminar... ...ya definitivamente, en un futuro muy cercano... ...y en cuanto al trasvase a jucar ...pues también se recorta... Pero lo peor es que esta previsión llega con el visto bueno del Gobierno valenciano y también de los regantes de la ribera del Júcar. Todos están de acuerdo en destinar el agua ahorrada en los sistemas de regadío a la conservación del Parque Natural de la Albufera en Valencia. Así que la provincia de Alicante, y no Castilla-La Mancha, que mantendrá sus caudales, vuelve a quedarse sin su concesión del agua del Júcar, sin esos 80 hectómetros cúbicos anuales. Ángel Urbina es el presidente de la Junta Central de Usuarios del de, bueno, es el presidente de la comunidad general de usuarios del Medio Vinalopo y la Lacantí. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, vos. También estás en la en la Junta de Gobierno, en el sí, equipo sí, de gobierno pues, de la Junta Central de Usuarios. Sí, soy portavoz y miembro de la Junta, sí. ¿Qué está ocurriendo con los Alicantinos? Pues es que esto es un sinvivir. <risa> Llevo ya un par de años que estoy viendo que Bueno, pues eh, eh, vamos a ver, el plan hidrológico actual del Júcar, actual, el que el que se aprobó en 2016 y este año, pues prevé desde el año 98 80 hectómetros cúbicos al final del azul de la marquesa después del cambio de toma, providente de los ahorros de la amortización de la TCA del Júcar que estamos pagando todo el Estado español para que los regantes les haga gratis. ...y de repente, bueno ya... Eh, ...la Confederación Hidrográfica del... ...del JUCAS y encima... Eh, ...las legaciones de, la, de la Consellería... ...pues se sale de la manga... ...que sólo podremos regar... ...desde octubre a abril... ...que son siete meses, no, ocho, siete meses... ...con lo cual se reduce... ...matemáticamente a 50 hectómetros cúbicos... ...y que además, eh, bueno, varía el calor ecológico, en fin... ...se deja prácticamente sin caudal ecológico al Jucas... ...cosa rara... ...que se quiere incrementar el tajo y aquí se elimine... ...y que bueno, todos los caudales... De, ...producidos por el ahorro vayan a la albufera... ...que yo no estoy en contra de la albufera... ...porque técnicamente hay agua para la albufera... ...y para alicante... No. ...lo que pasa es que... ...bueno pues allá llegan todos los días... ...quieren todo agua para ellos... ...y encima les avara Pues, pues los gobiernos pues no saben trabajar técnicamente y ahí estamos esto salió en el borrador de de la, de, la, de la confederación uh -huh. nosotros alegamos pues, como siempre cada vez peor cada vez peor sin llegar agua ultrabase sin funcionar el traspase ya nos recortan las expectativas y encima con el problema que tenemos de la energía eléctrica pues comprenderás que estamos hechos pues pues ...una preocupación pues tremenda... ...y eso hemos hablado con el presidente de Júcar... ...hemos hablado con la consellería... ...y, y, y saldrán más noticias... ...más mañana y pasado saldrán más noticias... ...porque el Júcar sigue que sigue... ...erre ...y bueno pues nosotros seguiremos con lo nuestro. Claro porque pensábamos eh, que la consellería... ...después de hablar con ustedes... ...y iba a rectificar las alegaciones a ese plan hidrológico... ...con el que pretenden enviar esos 80 hectómetros a la albufera... ...y no a Alicante... ...pero es que ahora resulta que, que tienen a los regantes... ...de la ribera del Júcar, eh, con ellos... Uh, bueno, hay... siempre, o sea, este trasvase de Júcar-Vinalopo... ...siempre ha sido un poco arrancado así por, por los ellos. Los, los regantes. regantes son los que dicen, "No queremos dar el agua a nuestros compañeros de Alicante." Pues así de claro ¿Pero sí a los de Castilla-La Mancha? Pues sí, porque hay, vamos a ir porque actuó el gobierno tajantemente y en cuanto estas en las planificaciones ideológicas... una vez que se se escucha a todo el mundo y ve la necesidad de unos y otro, pues hay que actuar. O se actúa en Castilla-La Mancha porque tiene poder político. Y Alicante no se actúa porque nunca hemos pintado nada en, políticamente. Porque hay agua. ¿eh? Lo que no puede ser, por ejemplo, mira, eh, prácticamente, una comunidad de regantes, su ponte cualquiera, cualquier entidad dentro de España, tiene una concesión, por ejemplo, de 100 ¿Sí? y normalmente un gasto efectivo es 70, 80, 60, ¿sí? más o menos, según si llevemos no a regar. En, ...en Valencia... ...si tienen concesión 100... llegan 120... Uh -huh. o sea, ...es que ahí parece que no, no es lógico... ...y es que un, un gobierno... ...o una o, o una institución... ...como es el, el Júcar... Pues ...tiene que razonar... ...meditar y decir... ...oye mira que esto sí así ...que no pasa nada, que esto es... Que, que, que, ...que ese sí... ...cuando encima tienen... ...110 hectómetros cúbicos que se están modernizando depuradora de Pinedo... ...para poder, que está aprobado... ...meter casi 50 metros cúbicos... ...a la atmósfera de Valencia... Uh -huh. ...pero ellos no quieren eso... ...ellos quieren Agua de Juca directamente... ...gratis, en uh -huh. elevación y nada... ...a la, a la ...y bueno, pues así estamos. Bien, ¿y qué le ha dicho?... ...¿se han podido reunir con la consellera? Con la consellera no... ...hemos hablado con, con, con, con el secretario autónomo... ...para abajo, todo el mundo... ...bueno, pues yo le hice... Nosotros hemos dicho pues pues, pues, pues, pues, pues pues realmente han dicho lo que han dicho que la albuciera... ellos, creen, ellos creen que todavía va a llegar a 80 metros cúbicos bastante con el plan antiguo y esto lo han dicho pues bueno es una petición de, de los regantes valencianos y bueno pues, lo han firmado de hecho hay un acta y todo de la consellera y los regantes valencianos pues, qué quiere que te diga pues pues no están no están muy, muy informados y no están en los clientes Pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando claro. vamos a seguir con las alegaciones yo personalmente y ya le digo una, una que nunca de he dicho hemos aprobado ayer en junta de gobierno de, de, de la, la comunidad general del medio vino lopo eh, cuanto pase la manifestación del tajo segura que es el 16 uh -huh. de febrero Les hablaremos pues, ahora. dos semanas después uh -huh. reuniré a todos los alcaldes del de medio vino lopa ...incluido la alcaldía derecha y claro... ...para explicarle... Eh, cuál su, ...qué es lo que está pasando en el Jucar Vinalopó... ...que sean consecuencias... ...los alcaldes... ...de la problemática que vamos a tener los regadíos... ...que, pues, mm -hmm. que va a venir agua... ...menos... ...y de peor calidad... ...y el calidad. precio que tampoco sabemos... Cómo, ...qué va a pasar aquí... Eso es lo que le iba a preguntar... ...el Jucar Vinalopó... ...sigue sin funcionar... ¿Qué, ...¿qué le queda? ¿Qué le queda para, para funcionar? ¿Un año, tres pues queda... años... ...tres... ...pues tiene que... Eh, ...hoy, yo este año quería traer agua... ...es imprescindible... ...porque además tenemos que hacer un plan de actuaciones... ...por ley... Una, una, ...de la sustitución de los acuíferos y de claro... Y, ...y además... ...pues tengo la promesa y así será... ...porque yo confío en él... ...que al menos... ...normalmente en las raciones personales... del director general del agua y el presidente de la ACOMED... ...vendrán... ...en dos tres semanas por aquí por Alicante... ...para hablar del convenio y del precio que, que, que, que yo entiendo que que es difícil... ...porque con esto de la energía eléctrica bueno. es cada día más complicado. En el momento Pero en esto... que se firme el convenio ya puede venir el agua, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Pues Pero el convenio no se firma porque el precio es inasumible? inasumible. Ustedes no pueden firmar un convenio en el que el, el, el precio del agua está por las nubes, ¿no? No, claro, claro. Es que además así y tienen las cubieras de regante. O sea, es que eso es así. O sea, es, es, así. Pero es que además necesitamos un plan de actuaciones de futuro y, y, y necesitamos un precio del agua, pues es, es que estamos exactamente igual ahora con el tajo segura. Uh -huh. Quieren sustituir el, el tajo por, por desaladoras. Uh -huh. Y es algo, vamos, que no tiene precio. El mismo se la noticia que hace falta mil millones para Es una barbaridad, barbaridad locura. Y esto es igual. Uh -huh. Cuando se toman decisiones políticas ...no razonadas sobre... ...valores técnicos... ...segura se la chapuza que está pasando... ...si cuando a cambio de toma... De, ...de corte de Payá... ...que era una impulsión... ...y una recuperación... ...del 90%... ...prácticamente el precio de la luz era indiferente... ...porque recuperabas el 90%... Uh -huh. ...pero ahora que es toda elevación... ...800 metros... ...a precio jamón... Uh -huh. ...y ahora resulta que solamente puede venir... ...siete meses que tienes que ir, porque antes todo el año pues impulsaba solo de noche, horas valle, ahora no, noche y día. Pues, eso es una, técnicamente, es imposible, es imposible. Por eso digo yo, es que hay alguien que no quiera que funcione la agricultura en el Levante Español, porque al final yo, hay gente preparada y, y gente que puede razonar técnicamente, perfectamente, ¿qué pasa? ¿A quién le interesa que aquí no funcione la agricultura? Porque me parece que es algo que están esperando, porque claro, yo ahora les digo, y les digo el precio en el Tajo Segura, o el Júcar Tieno hace una hortaliza, un brosco y tal, al precio del agua ensalada, o al precio que ha venido del Júcar de la forma de echar, y dicen, pues yo no planto. Y de claro, es que no saben los números, es que la agricultura es un sector que pagas todos los abogados energía y luego el precio... Lo al comprador. Ya ves qué precio está pasando ahora, que es una barbaridad. Es un sector que o se le cuida o esto va a desaparecer. Eh, hay una manifestación en Murcia el 16 de febrero sí. por defensa del trasvase Tajo Segura. Se Correcto. lo quiere encargar el plan hidrológico del ministerio. Si se aprueba tal y como está, que se aprobará. Eh, tiene los días contados el trasvase Tajo Segura. ...por eso ustedes... ...irán a la manifestación... ...saldrán a la calle... ...y este invierno... ...si sí ya dijeron que iba a ser caliente... ...si sí, no, iremos en, en febrero... ...y también en marzo... ...y le digo otra otra experiencia... ...ayer mismo... ...en Madrid... ...la ministra... ...recibió por fin... ...a la Federación Nacional de Regantes... Uh -huh. ...Fenacore... ...donde Fenacore... ...que es la asociación de todos los regantes de España... ...transmitió a la ministra... La verdadera, ...la verdadera barbaridad... ...del cálculo... ¿eh? ...de los cadáveres ecológicos del Tajo... ...incumple todas las normas... Eh, ...no sale quién lo ha hecho... Eh, eh, ...oficialmente tienen que, tienen que hacerlo... Eh, ...estamentos públicos... ...creo que se han encargado... Eh, ...hay una cantidad de barbaridades políticas... ...que la ministra tengo que decir... ...bueno, lo vamos a repasar... ...no va a hacer nada... Pero que la batalla va a estar ahí, sí. Este este año 2022, la batalla jurídica, tanto en, uh -huh. en el Tajo Segura como en el Juzgado de Mielopó, pues me parece que hay así. Y desgraciadamente, pues solamente la solución a esto, pues nos quedará, cuando nos quede que no podemos regar, pues ir a Bruselas y decir, mire usted, el dinero de, de toda Europa, mire que se está echando en España, porque es una verdadera barbaridad. Esa es la amenaza, ir a Bruselas. Pero no, es que no, queda, es que, no es queda que otra, van a empujar. No, no queremos ir, ¿eh? Pero, no queremos ir contra... pero pero es que cuando cuando nos dejan sin agua, ¿qué hacemos? claro por, por, por dignidad, porque al final solo nos queda la dignidad, porque no nos queda ni campo ni nada, porque no, nos llevan a la ruina. Usted, más que conoce el Campo Leche? Uh -huh. Usted sabe que todos los regantes hemos modernizado todos los regadíos. Uh -huh. ¿eh? Nos hemos hipotecado nuestras tierras y nuestras vidas 75 años de los cuales hemos pagado hoy a 10. 75 años. ¿Qué se carencia dejamos a nuestros hijos ya, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos? Unas deudas, unas hipotecas de tu vida, de tus campos y sin garantía ni de agua ni de nada. Eh, eso es lo que le iba a preguntar. mientras están eh, presentando batalla eh, para poder rectificar unos planes hidrológicos que Eh, suprimen los trasvases a Alicante. ¿Qué pasa con en 2022 con la campaña, por ejemplo, de hortalizas y verduras de este año, que ha comenzado? ¿Hay no, agua? ¿Está sí. garantizada el agua en 2022 en el Camdench? Sí, sí en 2022 en el Tajo Segura hay agua. Hay agua porque tenemos agua Pero, almacenada. ¿Pero cuál es el precio? Bueno, el precio que está viniendo ahora es una, alrededor de 15 16 céntimos. ¿eh? O sea, ya. que es el precio normal. Pagando aún el dichoso tasazo. ¿eh? Uh -huh. Porque este mes de febrero... ...pues también... ...hay agua... ...630... ...103 hectómetros... ...también toca... ...otros 27... ...en febrero... ...lo dirán... ...lo dirán el 20... ...como siempre... ...o por ahí... Uh -huh. ...nosotros lo sabemos... ...el de, de, de, desde ayer... ...vamos... ...27... ...que agua ahí está almacenada... ...y ahora este invierno... ...estará viniendo agua... ...yo creo que sí... ...además... Eh, ...saben ya los, los agricultores... ...que la, la campaña de... ...de hortalizas... ...que está pasando... ...pues eh, va a ir bien... ...y el agua no va a faltar... ...otro problema es que la agricultura... ...que también son motivo ...el 16 en Murcia... ...aparte de... ...del de, de agua... ...pues fíjese usted... ...la energía eléctrica... ...el gasoil... ...el acriptilizante... ...todo... ...es que se nos ha puesto la vida... ...muy difícil... Para ...la agricultura... ...muy, muy difícil... ...y luego claro... ...es que no puede repercutir los precios casi... ...en, en los supermercados... ...es que no lo admiten... ...se buscan otros productos... ...¿de dónde? donde sea, extranjero, de Sudáfrica, de Marruecos... ...en fin, un sin vivir, un sin vivir. Pero que es necesario, es necesario seguir eh, pues vigilando... Eh, ...que no, no muerdan más al bolsillo del agricultor... Eh, ...ni tampoco muerdan el futuro de la agricultura... En, ...en esta provincia, en esta zona. Ángel Urbina, como presidente de la Comunidad General de Usubaris del medio de Vinalopó y la Alacantí, muchísimas gracias por el trabajo que están realizando para mantener vivo un trasvase que todavía no, no ha funcionado, como es el trasvase Jucar-Vinalopó, y para garantizar también el futuro, que lo vemos mal, del trasvase de Tajo Segura. Pues sí, pues muchas gracias, y bueno, y, y decirle a ciudadanos que perdonen las molestias, porque sí que vamos a hacer movilizaciones, en Murcia en febrero, pero en más sitios después de marzo, en abril, hasta que nos quede el último aliento, lucharemos por, por lo que queremos que es justo, con nosotros y por la sociedad, porque en definitiva somos los encargados de producir alimentos y los queremos producir en nuestra casa, no que vengan desde fuera. Y siempre mirando a, a arriba para que nos llueva, que nos llueva algo en este, este invierno y primavera. Esperemos pues sí, porque lluevas. no haya habido nada este mes de enero. Efectivamente, razonables. Gracias, razonables. Ángel. Muchas gracias, buenos días.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 Seis minutos para llegar, a las 10 en punto de la mañana y nosotros disfrutamos ahora de la música de las que ganaron el corazón de todos los españoles en la final de ese polémico Festival de Vendidor para representar a Eurovisión. No pudieron ser las gallegas con su canción Terra. Esta noche colía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 con Rosemary Alonso. Quedan dos minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y seguimos disfrutando ahora del ritmo de Manu Chao. se las llevará. Me gustas tú. Tus luces y tus sombras también. Pues todas forman parte de ti. Y a mi me gustas tú. Y aquí estoy yo. Contándole al mundo que tu eres la prueba. It's not Pues evidentemente este no es Manu Chao, vamos a dar la bienvenida, luego recuperaremos la canción del cantante francés, de origen francés pero español, eh, la recupera recuperaremos más tarde. Ahora les damos la bienvenida, son las 10 en punto de la mañana. ...a los telespectadores que nos siguen... ...a través de la señal de Teleelch... ...este programa comenzó a las 9... ...lo hicimos dedicándole... ...al mundo de la agricultura... ...por esa amenaza de proliferación... ...de empresas de agroindustria... ...que se están instalando... ...en el Parque Natural del hondo ...en la zona sur... ...los ecologistas han convocado... ...una marcha reivindicativa... ...para este domingo... ...también hemos continuado... ...con el presidente de la Comunidad General... ...de usuarios del medio Vinalopó y la Alacantía... ...hablando de las defensas que se están llevando a cabo... ...las movilizaciones que se han convocado también... ...para defender los trasvases... ...Jucar Vinalopó y Tajo Segura... ...que se encuentran amenazados con muchos recortes... ...en las previsiones de los planes hidrológicos... ...del Ministerio para la Transición Ecológica... ...y en esta segunda parte del programa... ...pues vamos a cambiar totalmente de tema... ...y les hablamos... ...del primer pleno ordinario de este año... ...se celebró el pasado lunes... ...y se aprobó eh, por unanimidad... ...excepto el grupo municipal Vox... ...se aprobó una moción de comprovís... ...en la que se insta al Congreso de los Diputados... ...a que se avance en una ley sobre los bebés robados... ...que se encuentra paralizada... ...en la Comisión de Justicia del propio Ministerio... ...para que pueda salir adelante respetando el texto original de la proposición de ley resultante del consenso político y social. Pues bien, para hablar precisamente de ese trabajo, de esa proposición no de ley que se pudo llevar al Congreso de los Diputados, que se pudo transformar en ley, tenemos con nosotros a quienes se lo consiguieron, a asociaciones de este país que se constituyeron precisamente para buscar esos bebés robados. Tenemos con nosotros a la presidenta de la asociación, María José Picó, ...de la Asociación Víctimas de Bebés Robados y Adopciones Irregulares... ...muy buenos días María José... ...bienvenida de nuevo a nuestro estudio de radio... ...acércate al micrófono, que estaba mm. viendo... ...muchas es gracias... ...bienvenida de nuevo porque eh, hace unos años... Eh, ...estuviste aquí contando tu propia historia... ...eres una de las que buscan desde hace cincuenta y pico años... ...a tu hermana... ...sí, así y, es, busco a mi hermana Melliza... ...y de momento no, sin éxito... ...y de momento no tenemos ninguna noticia... ...le acompaña el secretario de esta asociación... ...Paco Alarcón, muy buenos días Paco... ...buenos días y gracias por invitarnos... ...Maria José ha, te ha traído porque... Eh, ...ha sido supongo que uno... ...de los que participó en la elaboración... ...de esa proposición no de ley... ...o de los que eh, están realizando un seguimiento... ...de esa normativa se encuentra paralizada. Lo primero, antes, eh, Paco, de contestar eh, sobre el recorrido de esta normativa, María José, ¿qué os parece que el Pleno del Ayuntamiento haya aprobado esta moción? Bueno, pues es una alegría y una satisfacción tremenda que se vaya reconociendo que tengamos apoyos precisamente para que se dé impulso y esa ley salga de ese bloqueo donde se encuentra. ¿Es el primer ayuntamiento de, esta, de este país que aprueba esta moción en, en apoyo a, a esta reivindicación de las asociaciones? No, ya han sido varios ayuntamientos. Te podemos hablar de los ayuntamientos de la provincia que también ya han aprobado, como son Almoradí, Alicante, eh... Alcoy y Guardamar. Alcoy y Guardamar. Con lo que eso se nota, ¿dónde está afincada esta asociación ¿no? en la provincia del Cate, de Alicante? Pero ¿asociaciones como la vuestra están por todo el país? Sí, sí. toda españa En toda España, en todas las provincias hay asociaciones de víctimas de afectados de, de presuntos robos de bebés. Pues el primer paso se ha dado. Eh, Paco Alarcón, ¿qué hace esta ley paralizada en la Comisión Judicial del Ministerio? ¿Qué, qué está ocurriendo? ¿Qué, ¿Qué respuesta supongo que ustedes por escrito logran... ...habrán eh, pedido explicaciones... ...o no sé si las tendrán... ...pero qué está pasando... ...bueno explicaciones... ...son las que estamos esperando... ...se le han, se le han pedido solicitado... A, al gobierno... El, ...esta semana... ...hubo... ...la semana pasada... ...a final de la semana pasada... ...hubo una reunión... ...con... Eh, ...técnicos especializados... del Ministerio de Justicia... Del, ...del nuevo... ...del nuevo Ministro... ministerio de Justicia... ...porque como sabemos... ...ha habido un cambio... ...en el Ministerio de Justicia... ...de ministro y el nuevo equipo que ha entrado pues está cogiendo toda la información que se tenía de todos los estudios anteriores. No solamente le hemos hecho nosotros la pregunta, se le ha hecho con una carta que le que le remitió la ONU al presidente al gobierno español con cuatro preguntas muy concretas de qué pasa con esta ley. Dice, sí, por proporcionar información adicional a cualquier comentario. Sí, pero no lo lea, porque si vale, no, sino, vale, pues, eh, resuma, resuma sí, usted. Seis preguntas muy concretas el 6 de enero de este año, preguntando al gobierno que qué pasa con esta ley, claro. que por qué no sale adelante. Porque aparentemente no hay ningún obstáculo. Desde septiembre del 2020 está en periodo de enmiendas prorrogándose el plazo semana tras semana. O sea, que los apoyos han trascendido fuera de las fronteras. Eh, Por supuesto. La, ¿La ONU está con ustedes? Por supuesto. Tenemos informes... ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado este asunto a, a, la, a la ONU? Pues sí. nosotros mismos tenemos en nuestra asociación eh, a nuestra portavoz principal, que es Soledad Luque, que es la representante, la portavoz de, de, de esta ley, también es una de las... de uh -huh. la presidenta de unas asociaciones que elaboraron formaron parte de la elaboración de la ley y ya ha estado en contacto constantemente con los relatores de la ONU y la Comisión de Separaciones Forzadas de la ONU ha hecho intervenciones en, en esta comisión y los trabajos finalizados de estas comisiones de investigación basada documentalmente en documentos públicos muy amplios muy bien redactados dirigiéndose al gobierno español pidiendo explicaciones de qué pasa con la ley y que respetan al máximo la el texto ...propuesto en, en nuestra pro pues proposición de ley. Ustedes tendrán sospechas de lo que está pasando en la ley... ...siempre hay artículos polémicos... ...¿qué cree usted que están... Eh, que ...¿quién de los dos me puede responder?... Eh, ...¿qué sospechas es lo, las que tienen ustedes? Aparent, aparentemente no hay no hay ninguna... ¿Ningún artículo polémico? ...polémico de, de, de difícil solución... ...ha habido detalles con que la ley... ...se pueda contemplar como crímenes de lesa humanidad... ...que son los requisitos imprescindibles... ...porque sin esa sin ese requisito... ...sin esa determinación de crímenes de lesa humanidad... Prescriben, ...prescriben los delitos... ...que de hecho, todos los delitos que se han presentado... ...el Estado español hasta ahora... ...todos están archivados, incluso el de claro. María José... ...que ya ha, ha pasado por una sumación... ...donde se ha demostrado que los restos de su hermana no están no ahí están y el cementerio. y y está prescrito, o sea, está, está archivado. Claro, la justicia no ha resuelto ningún caso español. Eso es de importante. Por eso quieren ustedes esta normativa, porque usted María José ya la batalla judicial la ha perdido en el momento en que eh, está archivado el caso. Su su hermana nació, su melliza nació Eh, pues hacen 50 que 59 tiene, años 59 años con uh -huh. lo que ningún juzgado va a investigar exactamente ni ninguna eh, comisaría tampoco tampoco no quedan personas que participaran de hecho en los papeles en los documentos donde tendría que aparecer pues tanta tanta la información de aquel nacimiento uh -huh. personas que estuvieron en ese nacimiento pues nadie ya vive ¿No na vive nadie? Bueno, nadie vive, tampoco lo sabemos exactamente, pero por el, la edad... Ni pues la era de turno, porque su madre sí, se acordará... Sí, ¿Fue aquí en el... No, Chino, no, el, no, fue en Chino. Alicante. Ah, en el hospital de Alicante. Sí, entonces eh, mi madre no conocía a nadie. Fue la primera vez que va a ese hospital, eh, porque su ginecólogo que la trataba aquí, en ah. esta ocasión la, la, la deriva, la remite al hospital general de Alicante. ya no conoce a nadie. Ella, eh, cuando llega, inmediatamente... Pasa al paritorio, pero no ve al, al ginecólogo que está haciendo ese parto, no lo ve pues porque está ese tipo de banderola que ponen delante uh -huh. y no está viendo al profesional que está haciendo ese parto, además no lo conocería, ya no conocía a nadie allí, simplemente va a dar a luz y ya está. En los documentos que se buscan no consta, no hay historia clínica de ella, con lo cual uh -huh. no hay eh, ninguna información de aquel nacimiento. O sea, que es un modus operandi el, uh -huh. el de su madre, el que siguen otras muchas madres sí. que tuvieron hijos que les dijeron que había fallecido y que resulta que fueron vendidos. Porque a esos bebés eh, fallecidos no lo podían ver los padres, nadie veía a su hijo fallecido. Y otro y otro uh -huh. Eh, y otro tema es el, el hecho de tenerlos que enterrar obligatoriamente en la fosa común del cementerio de Alicante. Nadie lo podía traer a su pueblo a enterrar, aunque tuviesen no. su seguro de defunción. No, obligatoriamente se enterraban allí. Es decir, son son dos eh, motivos por los cuales se va perdiendo el Usted, seguimiento. Ustedes pudieron desenterrar ¿no? sí. la cajita. ¿Su padre o su madre si sí recordaba en qué cajita estaban sí, los sí, restos? Y mm. esa caja estaba vacía. Exactamente. Eso fue una prueba uh -huh. de que usted eh, tiene una melliza que fue robada. Exactamente. Eh, con lo que el ginecólogo que la derivó al hospital de Alicante, eh, ¿seleccionó a su madre? No lo sabemos. Pues, no sabemos ¿Su madre la, tenía más verdad. hijos? ¿Tenía sí, más tenía hijos? un hijo de dos años es verdad que los partos múltiples pues eran los preferidos a la hora de cometer claro. estos delitos, me quedo con uno y, y te doy otro, con... no es tan no es tan grave el decirle a la madre se ha muerto tu hijo, que mira, me quedo uno para ti y otro para mí, eh, no es tan duro imagino que por es, ese tema era lo preferido cuando eran partos múltiples uh -huh. casi siempre pasaba claro. y, a, por hay, eso... casos, hay casos también que se han quedado los dos, los dos gemelos sí, se también. han quedado también los dos aquí, aquí en elche tenemos algún caso, sí si todo era... Vale, ¿y esta ley qué puede permitir, María José, en tu caso concretamente? Si esta ley se aprueba, que no sé por qué está paralizada y por eso están ustedes aquí, si esta ley se aprueba, eh, ¿a ustedes que eh, que nos aportaría? ¿Qué esperanza? ¿Tienen esperanza de poder encontrarla porque abri abrirían archivos que están en estos momentos eh, totalmente fuera del alcance de su familia? Uno de los motivos es ese, que se abrirían archivos, que es lo que pide esta ley, archivos para obtener documentación que hasta ahora no tenemos. Se crearía una policía especializada en la investigación de estos casos, al igual que una una fiscalía especializada eh, también para investigar estos casos. Es decir, herramientas con las que no contamos hoy en día y que podrían dar paso pues a, a un poco más de avance en cuanto a la investigación, que es lo único que queda án gente cuántos afectados hay de bebés robados paco bueno es muy difícil de, de saberlo porque es muy difícil sí, de, porque hay muchas muchas personas que están afectadas como víctimas y que no saben que son bebés que es, es, eh, separados forzosamente de sus familia de que no saben que son adoptados porque incluso estas personas eh, están registradas muchas de ellas eh, como hijos biológicos de sus familias de adoptivas entonces viven en una documentación falsa Y lo que se encargó la trama durante todas estas décadas de, de, de injusticia de crímenes es falsificar todo tipo de documentación, falsificar todo, todo tipo de recorrido de investigación. Se está todo falsificado, es muy difícil investigar. Lo que la ley sí que facilitaría es que el, el gobierno pusiera todos los medios y todos los recursos necesarios para buscarlos. Entre ellos, uno muy importante, es la información y la creación de un banco de ADN. ...porque uno de los, uno de los eh, caminos más eficaces... ...para que las encuentros se, se produzcan... ...es mucha información, muchos programas como este... ...que la ciudadanía se entere de toda esta historia... ...de este relato de que todo esto pasó... ...y que de aquellas personas que son sospechosas... ...o que pueden intuir de que su, su personalidad, su adopción... ...no es la correcta, que puedan dirigirse a una institución... ...y depositar su huella de ADN... ...para que a través del Estado, con todas las garantías de seguridad... ...y de respeto de la intimidad, se estén garantizadas... ...se puedan encontrar sus familias biológicas... ...y lo mismo las familias biológicas... ...aquellas familias que hayan dado a luz... ...y le hayan dicho que su bebé falleció... ...y no lo hayan podido constatar... ...facientemente viendo esto... ...pues que también se puedan poner en contacto... ...creemos que son muchos miles de personas... ...durante muchas décadas lo que ha pasado aquí en España... ...que están así en esa situación... La proposición no de ley, eh, a ustedes les costó de bien poco. de ley. No, pero, ay, perdón, la proposición de ley les costó bien poco, ¿no?, llevarla a... a lo tenían muy claro, su hoja de ruta. Sí, porque eh, eh, ante todos los casos que conocemos en la justicia española, que todos archivan, es evidente y notorio de que hace falta una ley específica, porque la ley de memoria democrática, de memoria histórica, mejor dicho, eh, no lo contempla uh -huh. específicamente el caso, aunque, aunque reconoce ...el robo de bebés, en esa ley... ...necesitamos una ley muy específica... ...seguido un poquito al modelo de la experiencia de Argentina... ...que ya hay una ley y unas instituciones que funcionan... Eh, como, ...como nosotros proponemos que se haga aquí en España también. Claro, porque eh, esto esta trama de corrupción de bebés... ...esto se ha repetido en otros países, por desgracia. Sí, no es una cosa exclusiva de España... ...pero eh, no hay de tampoco ninguna excepción eh, de Argentina... ...ningún precedente de que se haya eh, eh, buscado todo esto... ...en cada país ha sido unos perfiles más o menos dif diferentes... Eh, en, ...en países como Irlanda... La, la, ...los niños estaban hasta ya muy mayores... y eh, eh, eh, con, va ...con varios años se entregaban a los familiares... Estaban, ...en fin, eh, ha sido casos diferentes pero parecido a lo de España ha sido en otros sitios. Sí, también ¿Y cuál es el precedente de español? Porque, ¿hay algún condenado por esa trama? No. ¿Se ha podido condenar? Sí. Porque sí que recuerdo que hay juicios, ha so habido juicios. Solamente ha habido un juicio. Una religiosa y un médico. Sí, solamente ha habido un juicio con Sor María y con el doctor Vela, en el que se reconoció los delitos y las irregularidades que cometió el doctor Vela. El juicio, el auto, reconoce esos delitos, pero el doctor Vela salió... Eh, sin eh, libre, absuelto, absuelto porque los delitos estaban prescritos. Igual bueno. que la religiosa. La religiosa ahí hay, hay un caso de que había fallecido antes de declarar. Ah. ...decían que no que no estaba fallecida, que estaba escondida... ...en fin, no sabemos... pero mm, eh, que ...está todo cerrado... ...que falleció hace seis meses solo... Sí. bueno ...está todo cerrado ahí... ...hace ahí. seis meses antes del juicio o ahora... ...no, ahora... ...o sea que mintieron también... ...pues sí, sí, sí es, que, es que vivimos, esto es un, son hechos más... ...es que no podemos fiar... ...estamos todos. hablando de, del siglo 21 ...sí, falleció no. tres días antes de esa declaración... ...pues si tenemos caso ...dijeron... De... ...se comunica, esta noticia se da cuando la religiosa ya está enterrada... ...se dice que ha fallecido cuando ya está enterrada... ...a lo largo de este tiempo y, y una, precisamente una afectada de aquí de Elche adoptada... ...donde recuerda que sus padres durante muchos años iban a Montealegre del Castillo... A, ...a ver a unas religiosas donde le iban pagando porque también se pagaban a plazo los bebés... ...y entonces ahora en cuando inició su búsqueda al enterarse de que es adoptada además recuerda que el sitio va a tal... Entonces le dicen, ah, pero venías a ver a Sor María, ¿no? Pues estas religiosas con alguien que tuvo un poco de amistad para seguir investigando su caso. Entonces se entera que esta religiosa había fallecido hacía seis meses. De todas formas, todos están montado en, en base a una impunidad y, y sobre mentiras. ¿Y, que, y cuando se enteró, ¿ustedes eh, se quedan de brazos cruzados o ah, no pueden hacer nada? Porque... <ríe> Si es que se re, puede denunciar, mm, ¿no? O... Pues la verdad que nosotros a nivel nuestro de nuestra asociación no hemos no hecho nada, hecho. tampoco hemos dado esa, o sea, hemos comunicado esta, no sé, no hemos entrado ahí. No, nosotros ya, lo, porque lo, no quieren entrar ahí. No, no es que no queramos entrar, pero vamos, es algo que es que no, es que para, es. Para no se va a resolver ningún caso porque ya. los archivos están todos ocultos o han desaparecido, los han quemado. Eso, y una de las cosas que promueve esta ley también es el acceso a cualquier tipo de archivo privado o público eh, se puede, hay que acceder a ellos y todas las instituciones privadas públicas, religiosas, están obligadas se si aprueba esta ley a facilitar sí. toda la documentación entonces es, hay muchos vacíos legales para poder perder el tiempo y, y meterse en trámites que no lo conducen a encontrar a nuestros claro. familiares qué importante ¿no? que las personas que hayan comprado esos bebés, que lo hayan sabido y que pagaban a plazos Hablen esos uh -huh. testimonios Pues sí Bueno, pues necesitan toda la ayuda del mundo Pero la fundamental es que el ministro de justicia En estos momentos avance con esta con esta ley Bueno, el ministerio de justicia o el gobierno Están ustedes más cerca Porque si hay muchos ayuntamientos como que están el nuestro Y comunidades el... autónomas que también han presentado Gobiernos autonómicos también Sí, sí, la declaración institucional Instando a las cortes y al gobierno A que, des... a que saquen adelante esta ley Ah, ¿tienen declaraciones institucionales de sí, gobierno? Sí, Cartilla-La Mancha, Extremadura eh, Madrid y, y están trámites en otras no sé si en Euskadi también, ahora no lo recuerdo exactamente, mm -hmm. pero están trámites en en, varias, en varios gobiernos autonómicos y muchos otros ayuntamientos, en España se ha aprobado muchos ayuntamientos, importantes tan importantes como el de Eche, o Alicante o Alcoy en Málaga, en Córdoba, etcétera etcétera entonces, eh, lo que le pedimos es a, a, a los políticos que creemos que esto es cuestión de voluntad política, porque no Nuestra, ...nuestro equipo de la comisión representante... Eh, ...en la comunicación con los partidos políticos... ...y con las instituciones... ...a nivel de, del Estado y del Congreso... y eh, ...no no detectamos ninguna... ...ninguna traba importante con ningún grupo político... ...todos quieren que esto salga adelante y se lleve a pleno... ...otra cosa en el pleno es que se apruebe o no se apruebe... ...pero claro. por lo menos que la ley... ...que la ley salga del periodo de enmiendas... ...y que se lleve a pleno... ...y, y no sabemos todavía si eso sucederá o no... ...nunca hemos estado tan cerca... Y, tenemos, y queremos y necesitamos que sea en esta propia legislatura. ¿Cuánto tiempo lleva la ley? La ley ya se presentó ¿En, en periodo la, de enmiendas? Pues desde el septiembre del 2020 o sea la ley la presenta, se presentó en primer lugar en el, la legislatura anterior en el uh -huh. año 2018, pasa que el disolverse en las cortes, uh -huh. todo todo lo que estaba en trámite en los congresos de diputados decae ¿no? y en esta nueva legislatura que es la que tenemos actualmente, en febrero a finales de febrero del 2020 se, se lleva por registro de entrada a los congresos diputados llegó a la pandemia pero en junio de, de 2020 se admite a trámite por todos los partidos políticos a excepción de Vox a trámite parlamentario cuando se admite a trámite parlamentario el siguiente paso es pasar el periodo de enmiendas se presentaron enmiendas nuestra comisión habló con distintos partidos políticos sobre esas enmiendas algunas se retiraron otras se modificaron y se llegó y se estuvo llegando a acuerdo con todos los grupos políticos y representantes en el Congreso pero inexplicablemente y sin saber por qué en, en, en la Comisión de Justicia está ahí y prolongándose el periodo de enmiendas, nadie presenta enmiendas y se prolonga el periodo de enmiendas y no sabemos qué es lo que pasa. Ya sabe es, es donde donde estamos ahí. Es una ley que necesita una de, de una dotación económica para que sea efectiva. La ley luego tiene mucho recorrido, necesita una, una dotación, necesita cambios en otra en, en el Código Civil. Claro. Necesita otros cambios porque es una ley muy transversal que afecta a muchas otras Quizá instituciones. Quizá por eso esté paralizada. Bueno, no sabemos que nos den respuestas, si la uno usted está, está preguntando que por qué está paralizada. Y no hay respuestas. No hay respuesta, la, la, la, la carta de la ONU que son 11 cartas uh -huh. oficial que se le envía al presidente del gobierno es de 11 páginas. Uh -huh. Está muy bien documentada Y no sabemos todavía la respuesta que, que, que va a dar el gobierno y, y necesitamos que esto salga adelante porque y, y por lo que he visto, ustedes se han reunido Con todos los grupos parlamentarios Todos les han dado sus apoyos al, más o menos, A excepción de Vox a, ¿Entienden ustedes la postura de Vox? Sí. ¿La saben? ¿La conocen? No, ¿Cuál bueno, es? U, u, nosotros entendemos Lo que dice Vox Vox dice, bueno, Vox el problema de los bebés robados nace aquí en el Estado Español desde la, de la finalización de la guerra de la guerra civil española hasta muy reciente uh -huh. hasta los años 80, 90, incluso hasta los años 2000 estamos inves, haciendo investigaciones, décadas de dictadura y de democracia, ellos no llaman a, a la dictadura, no la llaman dictadura la llaman Estado pre, Predemocrático entonces, no reconocen todo esto entonces no reconocen, no reconocen estos hechos, son negacionistas pero pero a nosotros nos gustaría ver Eh, iluminar esta falta de información, que creo que es una falta de información, no solamente a los dirigentes de Vox que pueden tener su formación pero muchos votantes de Vox no, no saben que, que esto ha pasado y hay que informarles eh, cualquier persona que, que haya nacido en los años 70, 80, está viva no sabemos dónde está eh, pueden ser cualquier persona susceptible de que su documentación sea falsa Porque las personas que ya muy tarde, cuando han muerto sus padres o algún familiar les ha dicho que son adoptados, cuando investigan, ven que la documentación que está en los registros civiles es falsa. Y entonces se dan cuenta de que han vivido una, una, una identidad eh, eh, engañada. Esas personas pueden ser cualquier cualquiera. cualquiera. Y, o sea, es, y, y son miles de personas las que pueden estar en esa situación y, en España. Y, ¿Y quién acude más a, a vuestra asociación? ...padres que se arrepienten por haber comprado... ...o no. hijos que eh, se dan cuenta que son... ...que se les dice que son adoptados... ...no se les dice de qué forma... ...pero se dan cuenta de que su documentación es falsa... ...¿qué, qué, qué, eh, es, ¿qué casos son los más? Básicamente las madres que buscan a sus familias biológicas... Ah, ...madres claro, o hermanas... Claro. ...porque en el caso de que hayan fallecido los, las madres... ...hermanas... Y, ...y personas que se enteran tarde que han sido adoptadas... ya de muy adultas uh -huh. por cualquier motivo... ...por alguna casualidad... ...se enteran de que son adoptadas... Y cuando investigan, ven que en su partida de nacimiento eh, ponen hijos biológicos de su familia de acogida. Cuando él sabe o ella sabe que es adoptada. Sí. Claro, bueno, ah, que se entere de que eh, son adoptados. entonces ahí, ahí es donde digamos que es la voz de alarma. ¿no? Claro, la... ¿qué pasa aquí? Sí. Y algunos casos que se han encontrado, nosotros eh, tenemos algunos casos que ha habido encuentros familiares, ha sido a través de bancos de ADN internacionales mundiales. Aquí en España no tenemos esa estructura. Pero eso claro, eso es de algo muy casual. Pues sí, muy casual, pero ¿qué pasa es lo que demuestra que lo que demuestra que cuando mucha información claro. para que ambas partes, uh -huh. la, la, la, la familia eh, eh, que busca y la, y la familia que es buscada, la persona que uh -huh. es buscada se formen y, do, y y den su huella de ADN en estos bancos de, de Para que, para que se encuentren es que no hay, no hay muchas más posibilidades bueno pues son muchas historias María josé Pico, la estoy viendo y espero que algún día pueda encontrar a su hermana porque usted representa a muchas personas que están uh -huh. son conscientes de, de que tienen un familiar vivo y que fue robado exact sí sí ojalá ojalá la encuentren ...y para cuando pa no sé cuál es su historia personal... Usted, no, ...yo busco porque... a mi cuñada... Yo... ...su cuñada sí. ¿no?... ...yo, yo, yo eh, a la familia de mujeres... Estoy, ...estoy también involucrado en la búsqueda de su cuñada... ...y bueno ya pues... Eh, ...siendo portavoz de esta asociación... ...intentar llevar la palabra y el altavoz... ...y las reivindicaciones de todas sus asociadas... ...porque como el caso de María José... ...tenemos muchos otros que ha habido sumaciones... ...y que se ha demostrado esto... ...y para estas familias, yo las estoy viendo en primera persona... ...es muy doloroso ver las lágrimas, se ve la pena... ...y ver la rotura que tienen el alma todas estas familias. Eso es lo que quería decirles... ...de qué forma condiciona a la familia... El, el estar afectados por esto. Es muy Paco, grave. Usted que, eh, sí. Tenemos a María José que es en primera persona, pero usted es la primera. Sí, señora. es muy grave porque las propias familias, nosotros tenemos casos de que las propias familias eh, no hay unanimidad. ...en esto y aceptación en esto, no quieren... ...hay miembros de la familia para qué remover esto... ...si ha pasado 50 años, han pasado 40 años, para qué remover esto... ...y otras que no, o sea, puede crear conflictos familiares... ...también tenemos algunos casos de adoptadas... ...que los llevan muy mal, pero que no quieren hacerle daño... ...porque sus padres adoptivos son muy mayores... Uh -huh. ...no quieren romper la familia... ...porque si su padre, sus padres, claro, son sus padres... ...entonces ahí se llevan muy mal en todos los aspectos... Dios, ...necesitamos sí. mucha ayuda, mucha terapia es una es una es, es el alma lo que está mal, no es como una persona que se le rompe un brazo, tiene un dolor muscular que va a un fisioterapia y al final se cura con una rehabilitación. Nos, nosotros no tenemos ninguna rehabilitación posible. La única rehabilitación es de que las instituciones se pongan a trabajar y saquen esta ley de adelante y nos encuentran los familiares. Pues de momento tienen el apoyo del Ayuntamiento de Elche. Muchísimas gracias, Mario José Pico, Paco Alarcón por gracias. explicarnos el trabajo que realizan. A vosotros, fuerza, que Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca Hola, soy Orgánic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 vuelve la liga este sábado a la una de la tarde en el 101.4 tele elche en radiomarca vive el partido en directo elche a la con todo el equipo de marcador patrocina grupo serrano automoción colaboran comercial persiaera masini Cars, clínica oftalmológica doctor soler talleres del amo bares águila auto eduardo talleres hermanos bri restaurante franja estadio mudanzas guerrero novo center Grupo Marcos, Salones Jackpot, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroquet y la Llave, Viper, food Foodcoach 10 y Med Hospitales, box Mecánica Reyes, Pollos Guerrero, Tiendas Anticrisis El Castor, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios Shell, Supermercado Charter Consum, M. Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este sábado a la una y media, Elche a la vez, en marcador. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Y ahora sí, antes del Rincón Gastronómico, con Nieves hill vamos con Manucha, ahora sí, me gustas tú. Corazón. En La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador En El Salvador ...bueno, a nosotros nos gusta... ...Marga García... ...muy buenos días Marga... ...hoy con la sintonía de Manu... ...chao... Eh, ...me gustas tú porque nos traes esa actualidad... Eh, ...ese repaso de la actualidad... Eh, solo te pido que no empieces con la crónica negra... ...porque tenemos página de sucesos... ...lamentablemente... ...y que comiences con las previsiones... ...venga, que son... ...que es mejor... ...bueno, pues sí, tenemos eh, dos previsiones... ...para este jueves por una parte... El alcalde y el edil de limpieza visitan la nueva gasinera en la UTE de Elche y además la edil de juventud presenta el festival Manga Elche Go, ah, un festival manga. Espero, no sé si se celebrará en Ifa, en el escorchador, ya nos, nos dirá. Bueno, es independiente al que se celebra Ajá, en Ifa, IFA todos en los lo que, años en la otra gana la ciudad, el eso festival es. Manga. Sí, no está mal, un festival que va a conectar bastante con los jóvenes. Esto es todo lo que nos va a decir. Y en cuanto al accidente mortal que ocurrió ayer, por la tarde, a las ocho y media, ¿qué, ¿qué datos tenemos? Sí, bueno, pues un motorista de 41 años que falleció ayer, como dices, a las ocho y media en el entorno de IFA, después de bueno colisionar su moto con un coche. Los servicios médicos intentaron reanimarlo, pero no hubo respuesta ya que bueno había había fallecido. Pues esta es la crónica negra que decimos, hemos tenido una mala noticia hoy, esperemos que haya mejores noticias y que nos las cuentes a la una. Pues sí, a partir de la una, bueno, pues contar esos detalles de la nueva gasinera, también ese festival de manga donde se va a celebrar y cuándo, y por supuesto en nuestra web toda la información actualizada y esta noche con Salvador Campello en el Telenit. Pues muchísimas gracias. Ha Mara. sido muy rápido. sé sí, es rápido porque te tienes que ir. Me tengo que ir a Urbaser a ver esa gasinera. Porque está en el polígono de las Bayongas. Eso es. Está lejos, hay que coger coche. Así que, que me llegar. voy ya corriendo. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, Ross Por el esfuerzo que siempre realizas para estar con nosotros. Y nosotros continuamos ahora con la información deportiva con Paco Gómez. Hola, buenos días. Partido clave para inaugurar el mes de febrero para un Elche Club de Fútbol que recibe al Alavés el próximo sábado a las 2 de la tarde en el Martínez Valero. El equipo de victoria es penúltimo clasificado en descenso a 6 puntos de los ilícitanos que a la vez están a 5 puntos de la zona roja. una victoria Dejaría al cuadro Babazorro muy tocado ya a nueve puntos de los ilicitanos. Recordemos que en la primera vuelta el Alavés venció por un gol a cero. Para ese partido las dudas en cuanto a varios futbolistas que están en la enfermería son evidentes como Tete Morente, Marcone, Enzo Rocco... ...o incluso uno de los nuevos, Ezequiel Ponce... ...que todavía necesitará un par de semanas para coger el ritmo... ...tras estar tres meses lesionado de una lesión en el menisco... tetemorente Morente, Marconi y Rocco todavía no están descartados... ...pero tienen más complicado el llegar a tiempo... ...también se espera mañana en la vuelta al único entrenamiento que va a hacer... Johan Mojica tras jugar dos partidos completos más el viaje con la selección de Colombia. En ese sentido, Lucas Olaza podría tener la oportunidad de debutar en ese puesto. El técnico del Elche reconoce que no es un partido más. Francisco. Y ese es un rival que está con nosotros abajo, un rival que, que tiene la misma el mismo objetivo que nosotros y por lo tanto una semana importante. Yo creo que todos somos realistas y conscientes de eso. Para eso vamos a trabajar, para eso vamos a concentrarnos y, y como siempre digo, el próximo es el más importante, el próximo será a la vez y a por eso tenemos que ir con todo el respeto, sabiendo que nos enfrentamos a un buen rival con muy buenos jugadores, pero que jugamos en casa y como venimos demostrando, el equipo cada día se siente mejor y más cómodo con nuestra gente y vamos a tratar de sacar los puntos adelante, no sin trabajo y, y, y sin ambición. Pues con ambición, trabajo y determinación y con las incorporaciones de hombres como Pedro Vigas, que ya tiene la alta médica y que eh, volverá a la convocatoria y quién sabe si al once titular. Otros hombres como Palacios, Lucas, Bolleo, Pastore, que arrastraban molestias, ya se encuentran perfectamente. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias y continuamos eh, esta ronda de noticias con la información meteorológica. El Tiempo, en tele en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. De Muy buen día, hoy comenzará a retirarse la masa de aire cálido, aunque seguiremos alcanzando temperaturas elevadas y para el fin de semana volverá el invierno. Durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, viento flojo en la mitad norte del municipio, aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, hemos alcanzado temperaturas en torno a los 12 grados, donde más bajó la temperatura, en el sur del Camp de Elx, en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo, como Matola o Derramador, hemos alcanzado valores en torno a los 3 grados, 6 grados en la Valla, Maitino, en el Altet 5, en Torrellano 10 y en Santa Pola, la temperatura también no bajaba de los 10 grados hoy tendremos una jornada con ambiente soleado aunque a medida que avance la mañana llegarán algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que van a ir embarañando el cielo, viento flojo de poniente por la tarde algunas nubes de tipo medio, el viento va a girar a componente sur, rachas en torno a los 20 km por hora y hoy alcanzaremos temperaturas no tan elevadas como las de ayer, ayer rozábamos los 25-26 grados en buena parte del territorio Hoy aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima en torno a los 23 grados en el sur del Kandaesh o en buena parte de las pedanías eh, rozaremos los 23-24 grados. Mañana viernes tendremos un mayor aporte de nubosidad por la tarde viento flojo de sureste, temperaturas a la baja máximas en torno a los 19 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 13 grados y para el fin de semana se retira completamente la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días y se activará el viento flojo de componente marítima. Esto se va a traducir en un descenso importante de las temperaturas. Para el sábado no pasaremos de los 16 grados el domingo 15 y un mayor aporte de nubosidad. El sábado tendremos cielos muy nubosos, el domingo alternancia de nubes y claros y la noche del sábado al domingo, como mucho se podría escapar alguna gota. Comenzaremos la semana con ambiente algo más soleado, pero con temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos, en torno a los 15 grados.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 ...pues estamos ya dentro del rincón gastronómico... ...con los fogones de Nieves Gile encendidos... ...muy buenos días Nieves... ...buenos días Ros... ...hoy vamos a hablar del fogón ilicitano... ...pero sobre todo vamos a hablar de, de los productos que utilizáis... ...de las hortalizas y verduras que utilizáis del Camp Delch... ...porque os gusta mucho, lo sé... ...apostar por sí. la sostenibilidad, por el producto cero... ...por el producto de cercanía el fresco y el de calidad, y Exacto, ese lo sí. tienes ahí, en el Camp de Elche. Exacto, es, además es un compromiso de empresa de, eh, con la sostenibilidad, de promoción y la mejor forma de promocionar nuestros productos y los productos de Kilómetro Cero, pues el, es elaborar cada día nuestros platos con estos productos que nos llegan del campo. Pues como... Hace dos semanas se presentó, eh, por fin, después sí. de dos años de pandemia, la campaña de hortalizas y verduras del Candel, que es sí. preciosa por sí. los colores que sí. te ponen y te muestran los agricultores. Eh, ¿Vieron cifras? ...y si te parece vamos por partes... ...porque sí. dijeron que son 20 millones de kilos... ...lo que se producen en el Camp sí. ...que el agua de momento la tenemos asegurada... Sí. ...que las heladas no han hecho estragos... Sí. ...han podido reducir un poco esta este clima loco... ...un poco la producción como de años anteriores... ...pero son 20 millones de kilos... ...y que la alcachofa es el producto estrella... ...es sí. el que más se cultiva con más hectáreas... ...y más kilos... ...si de los 20 millones que hay de hortalizas pues... ...casi más de la mitad son alcachofas... Sí. ...la alcachofa nieves... ...en el fogón helicitano... ...¿qué tiene?... ¿Qué, qué, qué, ...¿cómo la cocinais?... ...claro, fíjate, la alcachofa es un superalimento... ...dentro de ese listado de superalimentos... ...que que, que, que, que se han definido últimamente... ...pues la alcachofa es uno de ellos... ...es depurativa... Mm. Eh, ...tiene muchísimas propiedades... ...nos aporta al organismo... Eh, sale en este, precisamente en este momento, en el invierno, es cuando está riquísima otoño-invierno y eh, tiene un carácter depurativo y además eh, ayuda a recuperar el hígado. Entonces ahora, después de los excesos de Navidad, es muy interesante consumir alcachofas. ¿Cómo podemos consumir alcachofas? Sí, porque yo me hago un lío. Si hay que sí. chupar la hoja, si ah, hay que herverla, sí, si hay sí. que dejar el tronco, ¿cómo? ¿El tallo? Sí. ¿Cómo sí. se tiene que cocinar? Mira, se puede cocinar... es una Para de que las... tenga todas las propiedades. Es tan versátil que puedes cocinarla de todas formas. Yo invito eh, a probarla cruda. Mm. O sea, cruda, cortadita, eso sí, cortadita a láminas finas. Eh, ...le sacamos la parte de arriba de la alcachofa... ...esas hojas que tiene más duras... Uh -huh. ...las quitamos, la limpiamos... ...y nos acercamos a lo que es al centro de la flor... ...porque la alcachofa es una flor... ...y está tiernecito... ...la cortamos en láminas muy finas... Eh, ...a mí me gusta dejarle siempre un trocito del tronco... ...el tronco tiene muchas propiedades... ...para hacer caldos es es oro... es ...tiene, concentra la mayor eh, cantidad... ...de minerales, eh, que es, es esta flor, que es una flor en sí, ¿no?... ...entonces dejarle un trocito de tronco, es muy sano, está muy bueno... ...lo tenemos que pelar bien, lo pelamos, le quitamos la capa exterior... ...que es más dura, y ese tronco fino que nos va quedando, es está muy rico... ...a lo largo de los años se ha aprendido a aprovechar esto... ...yo recuerdo en mm. mi casa, en mi familia... ...mi abuela, mi madre... ...es que cortaban al ras... Claro. ...entonces... Sí, sí, sí. ...y también recuerdo... En ...lo que has comentado tú de chupar las hojas... O sea, ...yo eso lo veía y me sorprendió... ...yo era niña y yo veía que lo hacían... ...y se sorprendía... ...imagínate lo buena que está... ...no se querían perder absolutamente nada... no Y la verdad es que tenemos ahora una buena temporada. Fíjate, en el fogón lo que hacemos es, es... aprovechar ahora para eh, comprar comprar uh -huh. alcachofa recién traída. Pero nosotros intentamos alargar esa alcachofa todo lo posible para poder enriquecer nuestros platos. Nosotros tenemos técnicas, tenemos eh, aparatos y tecnología que nos permiten eso. ¿Cómo? Pues ahora mismo se eh, compran muchas alcachofas, se limpian bien y nosotros lo que hacemos es eh, envasarlas al vacío y abatirlas el, el abatidor de temperatura es una máquina que tenemos en, bueno, en hostelería ya es cada vez más conocida y lo que hace es darle un golpe de frío al producto y te lo baja en cuestión de minutos de la temperatura ambiental a menos 18 grados con lo cual que conseguimos pues que eh, el producto no pierda Porque no es una congelación como la podemos hacer en casa. Compramos algo, bueno, pues esto lo voy a congelar. Eso se va a tirar en la nevera horas para poderse congelar. Nosotros lo que hacemos es en cuestión de minutos bajar esa temperatura hasta ultracongelarla. Y, y, y, y entonces, ¿no se pone negra? porque no. si, Bueno, eh, tienes eh, que tratarla un poquito antes. nosotros eh, Con el limón, sí. el perejil, ¿cuáles son las técnicas? Exacto, exacto. De... Mira, nosotros cuando vamos a utilizarla ya, en el momento, la limpiamos, sí. y entonces la podemos poner en perejil o con una cucharada de harina. ¿Ah? Claro, eh, normalmente se pone en perejil. ¿Por qué la harina? Porque las personas celíacas pues no deben de tener ningún contacto con la harina de trigo. Pero si, por ejemplo, en casa no tenemos esa situación, no tenemos ningún problema, pues eh, te tengo que decir que la harina es una, una cucharada de harina. En ese recipiente donde estás sumergiendo las alcachofas ya cortadas, pues es una limpia mucho. Luego ves cómo se queda, la harina se queda eh, negra. Sí, sí, sí, sí y entonces la blanquea mucho a la cachoza. El perejil muy buena opción, porque el perejil porque tiene muchísima vitamina C. Al final lo que evita la oxidación de todos los productos es la vitamina C. Entonces por eso el limón, por eso el perejil, mm. el perejil tiene más eh, vitamina C que el limón. Es así, es curioso, es un superalimento también el perejil, ¿no? Y sí. deberíamos de consumirlo a diario. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues lo limpiamos bien, lo troceamos dependiendo de la receta que vayamos a preparar. Mm. Ahora eh Ya, hay multitud, nosotros, sabes nosotros, que... Eh, y, y sobre todo me interesa, eh, ¿en qué platos del fogón dejáis el tronquito de la alcachofa? Bueno, en todos ya. Ah, o sea, ¿incluso ya, el arroz? Dire, sí. En el claro, arroz, ¿no? Es el, el, ten en cuenta que el tronco es un, muy finito, si la alcachofa es tierna, no son alcachofas grandes, lo que es el tronco es un trocito pequeño. Ya. Entonces, eh, prolongar eso es aportar más propiedades a ese plato. Entonces, la cortamos, la cortamos ya todas, ya te digo, le dejamos un trocito que, que sobresale y lo hacemos en todo tipo de platos. Los estofados con alcachofa están riquísimos. Es que eh, puedes sustituir a la carne perfectamente, porque la alcachofa es muy fina, pero al mismo tiempo tiene un sabor, tiene un sabor muy peculiar. Entonces, yo lo recomiendo porque es muy sana y porque ahora está de temporada. Ahora en el fogón. Eh, todo este mes de febrero veréis cómo vamos a tener cantidad de platos de cuchara basados en estos productos de temporada. Vamos a tener una alimentación bastante vegetariana, muy orientada a eso, legumbres combinadas con eh, con hortalizas y además eh, ensaladas ya más para marzo y para marzo ya iremos cambiando y veréis esos platos calientes veréis cómo vamos eh, preparando de una forma distinta entonces en vez de la cuchara pues tenemos tendremos como un estilo eh, plato combinado tendrás tu eh, salsa tu guiso tu eh, mezcla de ingredientes ensalada por ejemplo plato frío y, y podrás combinarlos con arroz integral con pasta integral Vamos a ir cambiando un poco ese formato y a ir definiendo una alimentación más comprometida con nuestro entorno. Qué lástima que lo no tengamos tanto tiempo, ¿eh? porque sí, la, alcachofa ya, ya no, sí. la alcachofa es importante. Es para dos programas. Efectivamente, sí. pero hay que pasar porque sí. no solo se cultiva alcachofa, no, es que también tenemos el brócoli, sí. tenemos la coliflor, el romanesco. Ojo al romanesco, el romanesco, Ojo, el romanesco. El romanesco tiene una temporada muy breve. Eh, es un híbrido entre la coliflor y el brócoli. Uh -huh. Tien, es muy fino para las personas que quizá la coliflor o el brócoli tenga un sabor un poco intenso, pues yo les recomiendo que prueben el romanesco. Está riquísimo, también se puede comer crudo y, y bueno, y hay que aprovechar la, la temporada porque ya te digo que es muy breve. ¿Y vosotros lo cocináis con ¿Y vosotros lo cocináis con queso? Eh, el mezclar la coliflor el brócoli es un plato que se os eh, lo piden los clientes o no se puede gratinar con que eso gratinar se puede queso. gratinar eh, nosotros intentamos hacer el plato lo más vegano posible porque lo, lo más saludable exacto. sí no porque además con que eso también es saludable lo que pasa es que la persona que lleva una dieta vegana pues ya no le sirve entonces nosotros lo ofrecemos tal cual Y luego, si lo quieren gratinado, claro que sí, le ponemos el queso por encima y se gratina. En vez de, eh, pasamos de un plato vegano a un plato vegetariano. Y luego, porque hay muchas personas intolerantes a la lactosa, que también prefieren pues tomarlo tal cual, ¿no? Pero el romanesco es una de las hortalizas que, poco conocidas, poco pero, sí pero ya se está pidiendo, sí, ya los sí, clientes lo sí. piden. Por... La persona que lo reconoce, ahora mismo que es en temporada, claro que sí. Además, yo, por ejemplo, eh, yo soy una de las personas que, que cuando hay, ahora mismo, en esta temporada, me gusta mucho. Eh, es una col. Toda la familia de las coles son, sabe, sabemos ya que tienen propiedades anticancerígenas, que nos ayudan muchísimo a, prove, a prevenir ciertas enfermedades graves y que hay que consumirlas. ¿Por qué se consumen poco? Bueno, pues, poco no, pero a lo mejor eh, son, el sabor es un poco intenso. Eh, y bueno, la textura también es distinta, a lo mejor la celga es como más tiernecita, la espinaca, la textura es un poco más crujiente, pero eh, tiene unas propiedades mucho más completas que, otras, que otros vegetales, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo tomar coles también se cultivan habas y patatas y patatas sí. eh, son las habas eh, también eh, que aportan a la cocina del fogón de bueno gitano? sabes que las habas es una legumbre uh -huh. como los guisantes eh, tienen proteína que bueno los guisantes también de los temporada antes ¿no? son riquísimos además ahora es, es de temporada es la legumbre más proteica que hay o sea tiene muy poquita na, nada de grasa eh, mucha agua ...y eh, está compuesta por mucha proteína... ...tiene un nivel de proteína... ...de hecho los, los deportistas lo saben... ...que muchos sustituyen el consumo de carne... ...por eh, el consumo de guisantes... ...tomar crema con guisantes... ...arroz integral con guisantes... ...entonces ahora que viene la temporada... ...hay que aprovechar... ...y la patata, bueno, a lo largo del año... ...vamos teniendo diferentes cosechas de patatas... ...de diferentes variedades... ...entonces ahora es una de las cosechas... ...la patata está tierna... ...está muy rica, está buena tiene un sabor diferente, cada cosecha tiene su sabor distinto y bueno, es también la patata no hay que abusar, sabemos que no hay que abusar, es tiene eh, pues eso tiene almidón, es un eh, bueno, pues es una raíz también y hay que, hay que procurar tomarla con moderación porque a veces, no, yo siempre digo que consumimos muchas patatas, yo en el día a día, a lo largo de los años lo veo, de que Siempre se prefiere esa guarnición de patata. Es costumbre, pero vamos a aprender a combinar los platos con otros productos que nos van a aportar mucho y que... Bueno, quizá dietéticamente también van a ser muy interesantes. Has comentado el guisante, se lo ha llevado casi todo la pobre sí. haba, las sí. habas. Sí, eh, porque la, es un producto eh, tradicional, del sí. candel. Sí. sí, sí. Y además yo y lo he las comer crudo también. O sea. las habas, eh, sí. La coca, sí, sí, la coca sí. con habas en sí. el San Antonio. Yo veía el... a mi madre preparar, cuando había plato, el que fuera con habas, sabe que estaba en temporada, era una al plato y otra para adentro, o sea, crudas. Mi hija, por ejemplo, también le encantan las habas crudas, ¿no? O sea, que la haba es una legumbre, pero al ser tan tierna y, el, y al estar ahora en su momento, pues es perfecto para consumirla cruda. Claro que sí, está riquísima, riquísima. Eh, en cuanto a propiedades, he resaltado al guisante, uh -huh. porque es más proteico, pero el haba hay que consumirla ahora. Bien, pues, eh, Nieves, es tenemos mucho para enamorarnos, sí, eh. sí, <risa> además sí. el eslogan de este año, tenemos a San Valentín a la vuelta de la esquina y quería sí. hablar precisamente de, de eso, no por sí. el estómago uno también te puedes enamorar, claro que sí. y tus clientes yo creo que ya eh, si son tan fieles es porque los has podido enamorar por, con la cocina sí. que, que planteas, el eslogan de este año... San Valentín no pasa eh, no pasa por la puerta del Fogón Helicitano, ¿verdad? Se queda dentro. Entra, efectivamente. Y además el eslogan de este año que has escogido me encanta. Es hora de quedarse Sí. Me encanta el eslogan. Claro que sí, porque además es eh, ese San Valentín que siempre ha estado tan enfocado a pareja, que incluso se ha dicho, no lo sé a ciencia cierta, pero se dice que es una campaña comercial que se creó, no. Eh, para fomentar el consumo y demás y Muy también bien. para este mes de febrero que tenemos así un poco antibático <ríe> pues darle un poco de vidilla no lo cierto es que es algo bonito y nosotros queremos celebrarlo entonces San Valentín pareja claro, pero tú mismo quererte tú darte lo mejor mimarte, que hay mejor que eso entonces nosotros queremos ese San Valentín Queremos celebrar en la fiesta de querernos, de cuidarnos y de mimarnos, porque nos lo merecemos y porque llevamos un tiempecito que ya ya, ya va ya siendo hora. hora, ya va siendo ya. hora de que empecemos a disfrutar de claro buenas. La clave es esa, es hora, es, que sí. es hora de muchas es hora. cosas, es hora de Exacto. recuperar muchas cosas que nos ha sí. quitado esta pandemia. Sí. O, o, o este mundo tan loco en el que también, nos ha tocado vivir en este también, momento. Exacto. Y lo vas a hacer, bueno, el Fuego en el no solo se queda con el eslogan. No. <ríe> eh, queremos celebrarlo con, con nuestros amigos, claro. ¿Qué habéis preparado? ¿Qué fiesta de San Valentín habéis preparado? Pues mira, ya empezamos este fin de semana y hemos hecho eh, queremos celebrarlo con todos nuestros seguidores de, la, de las redes sociales. Y entonces eh, hemos creado pues una campaña para premiar a eso, esos seguidores. Entonces, todas las personas que nos sigan en las redes sociales y etiqueten a esa persona con quien quisieran estar celebrar ese Día de San Valentín. Y digo a esa persona porque, por supuesto, pueden hacerlo solos, eh, está claro. Pero eh, nosotros vamos a darles un premio. Nosotros vamos a regalar unas, una experiencia geotermal en el Salón de Yolanda Bernabé y entre todas las personas que se etiqueten en nuestra página que nos sigan y que nos digan con quién les gustaría a quién le gustaría invitar a esta experiencia eh, bueno pues vamos a sortear entre todos ellos el premio que será eh, el sorteo será el día 14 el día de los enamorados y bueno pues esas esa persona que invite a quien quiera y que gane este premio podrá disfrutar de esta experiencia que te digo yo ...que eh, tienes que tomarte tiempo libre... ...porque cuando sales de allí... ...bueno, es, es, es una relajación... Eso ...y una iba, sensación de bienestar... ...eso es lo que iba a preguntarte... ...que es un salón geotermal... sí ¿Qué? ...pues mira, hay diferentes experiencias... Eh, ...baños con agua caliente... ...sensaciones... ¿No? ...todos son experiencias a nivel sensorial... ...y a nivel físico... ¿no? ...entonces es pues como un masaje que se da con piedra volcánica... ...con Maravillas. piedras calientes... ...muy <risas> relajante... Todo eh, con, estimulando los aromas. Y entonces esto lo puedes disfrutar con una persona con a quien tú quieras invitar. ¿no? Solamente tienes que hacer eso. Seguirnos en las redes sociales y etiquetarte diciendo... ¿Con quién? ¿Con quién disfrutarías esto, no? Esto es para premiar a los clientes que os siguen eh, online. online. Porque vosotros Exacto. tenéis tienda online. Hay Exacto. que recordar, todos sí. los días es sí, muy sí. facilito, ¿no? Haciendo muy un clip, eh, eligiendo la comida. Y... Exacto. Solamente dices dónde la quieres recoger o si quieres que te la entreguemos a domicilio, nos dejas tu indicación en la tienda y nosotros así lo hacemos. No te ahorras hacer colas, eh, tienes el plato que tú que quieres, que, que quieras elegir y eh, lo tienes asegurado entonces es súper sencillo y luego esa campaña también la vamos a trasladar a las tiendas físicas sí, como no como no entonces vamos preparado un regalo yo quiero que lo celebremos todos juntos y eh, con nuestros clientes entonces durante eh, la semana los días del 14 del 10 al 14 de febrero en todas nuestras tiendas eh, por una compra de 20 euros vamos a regalarles un producto muy especial ...sobre todo para nosotras, ves... ...aquí está muy enfocado... ...es para disfrutarlo con quien tú quieras... ...pero sobre todo en parejas... ...porque es un aceite íntimo... ...es un producto... Eh, ...muy sublime... ...es de eh, una casa... ...de alta cosmética natural... ...100%... ...muy unida a nuestra filosofía... ...la filosofía del fogón... ...y que nos ha brindado la posibilidad... ...de poder trabajar juntos... ...y eh, bueno, celebrar esta San Valentín con una experiencia tam también a nivel sensorial, eh, muy fácil eh, de, de llevar a cabo, ¿no? Además es un producto, yo lo conozco, es muy, muy recomendable y ya te digo, te despierta, bueno, pues sensaciones y además cuida tu piel en una zona muy delicada y que a veces pues eh, no, no se le da toda la importancia o todo el trato adecuado que, que deberíamos. La verdad es que, oyéndote hablar, Nieves, lleváis 25 años trabajando, eh, vosotros sois... habéis creado un concepto más que sí. una tienda de alimentación. Claro. Eh, es es un, un concepto que el eslogan de para quererse uno eh, sí. da en el clavo. Exacto, exacto. Ahí está. Es la idea. No es... Eh, si no fuera por ese, esa idea de fondo, ese proyecto de fondo de aportar lo mejor que tenemos y de estar integrados con, con nuestra sociedad, pues seguramente que el fogón no existiría ya desde hace años y si simplemente fuese un negocio. Entonces esto no es un negocio, es un proyecto al que se han ido incorporando cada vez más personas, cada persona que se incorpora le da su valor, su sentido, se une a este proyecto, con lo cual es muy importante, por eso eh, eh, siempre miramos hacia el futuro ¿no? y luego eh, saber... Estar en, en, en la calle y ver que pues, ahora mismo hay una tendencia a esa economía circular, una preocupación. Queremos consumir productos de cercanía. Queremos, sabemos que la calidad de vida está muy fundamentada en lo que comemos. Mira, Hay un médico que dice, bueno, hay muchos especialistas, pero uno en concreto que yo conozco que dice que tenemos dos cerebros. Uno lo tenemos en la cabeza y otro lo tenemos en el estómago. Porque si te das cuenta, cuando tienes eh, diferentes emociones, tanto si es de alegría como si es de tristeza, se te encoge el estómago. El estómago te da mensajes también. De hecho, muchas veces hay personas que eh, saben que algo no está funcionando bien, no por la cabeza, sino por el estómago. Entonces, eh, tenemos que atender eso y cómo, pues cuidarlo y mimarlo como algo fundamental en nuestra vida. ni ves de eso vamos a hablar la próxima semana. Claro. Porque en el estomago también está el cosquilleo y está el amor. Tenemos seguiremos, muchas neuronas. Sí. Seguiremos hablando de la celebración de Es hora de quererse, ¿Sí? de todos los sorteos y regalos que el Fogón Ilícitano va a dar con motivo del 14 de febrero San Valentín. Muchísimas sí. gracias, Nieves. Gracias el a todos. El próximo Ros. jueves aquí. Claro que sí. Hasta pronto.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 Nos hemos pasado dos minutos de las 11 y ahora sí nos vamos eh, con eh, música, con la música de man Chao. Tú si sí me gustas. Nosotros volvemos mañana viernes a las 9. Les dejamos ya con Rosa Lucas con su programa Entre Amigos.